Ramiro, buen día. ¿Cómo andas, Pablo? Un día para vos y, y para todos los que nos y las que nos escuchan. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Ramiro? Bueno, hoy vamos a empezar a, a hacer una microcolumna adentro de la columna donde vamos a empezar a, a, a contarle a, a la audiencia eh, cuestiones de determinados proyectos de que están basados en criptomonedas que eh Yo creo que que vienen a resolver algún problema de, del estado actual digamos de, de de la sociedad la tecnología etcétera no eh, te acordás cuando hicimos una de las columnas que un poco destacamos el poder de que que el activo más grande que tenía bitcoin era esta cuestión de la blockchain esa cadena de bloques que es una base de datos descentralizada y pública en la que todos tenemos acceso te acordás que ...que hicimos ese planteo... sí sí sí eh, ...y que en el caso de Bitcoin... ...esa base de datos se usaba... ...para compartir valor o compartir dinero... ...pero que... ...más allá de que en el día de mañana... ...yo creo que no, pero que pase algo... ...que Bitcoin no se use más... ...la idea de la blockchain ya había llegado... ...y se iba a empezar a aplicar... ...en muchas cuestiones de, de la sociedad... ...y ya hemos visto ejemplos como juego... ...como toda esta cuestión del metaverso... ...que en algún momento lo hablamos... ...ahora... ¿De eh, de qué, qué criptomonedas vamos a hablar hoy? De una que se llama Filecoin, eh, dicho en castellano, Filecoin en inglés, ¿no? Eh, que es un proyecto que lo que ellos se, se... Su misión, digamos, es hacer una red de almacenamiento descentralizada diseñada para almacenar la información más importante de la sociedad. Lo plantean así. Ahora eso que parece tan tan lejano a nuestra realidad o a lo cotidiano de la familia de de de la gente vemos que es algo que que lo te, lo vamos a, lo tenemos más cerca qué pasó en en la evolución de la tecnología eh común no que que vivimos todos todos empezamos en algún momento a digitalizar contenido a hacer trabajo en la computadora. A, a tener las fotos familiares Vamos a hablar desde de lo particular Hasta también se aplica a las instituciones y a las empresas ¿No? A tener sonido digital O sea, no teníamos más un cassette Un disco, empezamos a grabar en la computadora Sonidos, a poner en la computadora Archivos, con trabajos, A poner en la computadora Fotos, videos, etcétera ¿No? Eso vimos que era y era local, cada uno tenía en su dispositivo, tenía su almacenamiento, tenía sus archivos, ¿no? Uh -huh. Eso todo hemos sufrido pérdida de ese tipo de de material que que para nosotros era importante y es importante y que lo perdimos ¿por qué? Porque se rompió una máquina y no teníamos backup o lo teníamos en disquet que eran dispositivos que eran bastante susceptibles a romperse, después vino la evolución con el CD o con memoria USB Pero todos esos dispositivos son, o después al final, o que hasta el día de hoy tenemos todos estos dispositivos disponibles, como son discos rígidos, extraíbles, etcétera, Pero siempre eh, estamos muy sujetos a, a un dispositivo físico que se puede romper, ¿no? Claro. Hasta ahí me seguí, a todos sí. nos pasó eso, perdimos fotos de los sí. chicos, o, o trabajos que hubiéramos querido tener, o, o cosas que hemos escrito que las perdimos, que ya no, no las tenemos más porque se perdió en algún dispositivo. En el momento que Internet se generalizó eh, masivamente y vino lo que se llamó la web 2.0, eh, surgieron los servicios de almacenamiento como son Drive, eh, Google Drive, Dropbox y todos estos servicios de almacenamiento en la nube, ¿no? Sí. Y parecían la solución a ese problema que habíamos tenido porque decían, sí, listo, no pierdo malas fotos, no pierdo malos trabajos, no pierdo malas cosas porque lo pongo en la nube, lo sincronizo en la nube y tengo eh, siempre voy a tener mis... Eh, archivos disponibles, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que pasó? Lo que terminó pasando con eso es que la información de toda la sociedad la tienen fundamentalmente dos empresas. Google y Amazon, dos corporaciones gigantes, ¿no? Sí. Y eso es un riesgo para la sociedad. Porque vos la realidad es que estás muy seguro con tu archivo en Dropbox mientras te acordés la clave, mientras no te lo hackeen, pero después iba si a tener que reclamar ahí, va a, a pelear con un monstruo, no uh -huh. sé si me entendés. Sí. Imaginate esto llevado a eh sacarlo de lo particular y llevado a, a que todas las, las investigaciones, toda la cuestión de conocimiento y archivos que son históricos para la sociedad están en esos en, es, en esos medios de almacenamiento que los tienen dos empresas, ¿no? Sí. Porque por un lado tenés a, a Google con y son los que tienen los grandes datacenter datacenter O sea, centros de datos con computadoras que almacenan información. Y después tenés Amazon, con, que, que es el que presta los servicios número uno de Internet. Por ejemplo, Dropbox. Uno contrata do, Dropbox, que es uno de los servicios, por lo menos que acá, más se usa para hacer esto. Y en el fondo es eh, eh, ellos eh, lo como subcontratan espacio de almacenamiento de, de Amazon. Mm -hmm. O sea que está todo ahí en dos empresas. ¿Qué, hicieron, qué hizo esta gente de Filecoin? Dijo... Acá tenemos una una debilidad la debilidad es que tenemos como tenemos también todos nuestros datos personales y todas las las, las cuestiones y los debates que están en, en, en primera línea en el mundo hoy con esta cuestión de estas dependencias que tenemos de la tecnología y bueno viste lo que pasó cuando se cayó facebook y todas estas cuestiones no quedamos totalmente incomunicados por depender de una sola de una sola empresa no sí que no es solo Entonces, facebook sino Es, eh, claro como como WhatsApp, la empresa, facebook eh, ahora se eh, llama meta meta eh. pero tiene la comunicación de el 80% de la gente del mundo sí sí, sí entonces sí. cuando se cae eso bueno lo, lo vivimos hace poco pero bueno lo mismo puede pasar para para los archivos la realidad es que si por algo por algún momento se desconectan los servidores de, de drive y de amazon Nadie accede más a, a... Yo no hubiera accedido a esta nota que la escribí ayer y, y la escribí en un Google Drive y me quedo sí. ahí y hoy la tengo acá para para guiarme, ¿me entendés? O sea, y así le pago miles de cosas. ¿Qué hace esta gente? Hace una red descentralizada de, de, de, de almacenamiento, ¿no? La misma idea de la blockchain, que, que dijimos que está por todos lados, pero para aplicar al almacenamiento. Entonces... Uno, pues este proyecto uh, eh, empezó en, a mediados de 2000 del 2020 y es muy fuerte en china y, y yo creo que o sea es una de las aplicaciones de de, de, de la blockchain que puede tener más impacto eh, a un mediano plazo no hay, hay otros proyectos similares este es el más conocido hay, hay dos o tres pero la idea es que viste el servicio ese de eh, eh, bnb sí es un servicio donde vos te sobra una habitación en tu casa y la alquilás una vez cada tanto para una persona que quiere, es como un servicio de hotelería distribuido. Bueno, esto es parecido, en vez de tener la empresa de tener dos o tres empresas de almacenamiento del mundo, vos podés proveer el almacenamiento que te sobra en tu máquina Hoy en día no es tan no es tan domiciliario, digamos. En total hay 3600 proveedores de almacenamiento, porque como es una una red priva, priva, eh, pública y descentralizada, la la estadística, como te acordás que decíamos que todos los movimientos que existen en Bitcoin cualquiera los puede ver, en este caso cualquiera puede ver todos los proveedores de almacenamiento, que son 3600 hoy en día, ¿no? Y tienen ya por esta esta gente tiene una una capacidad enorme de, de almacenamiento. ¿Cómo funciona la cuestión? Los archivos que uno sube en esta especie de Google Drive o Dropbox se dividen en muchas partecitas y se, y se y se, porque la realidad es que uno no solo no solo te tienen que proveer el el almacenamiento de los archivos, sino también la conf, la confidencialidad de que los archivos no te los lea nadie. Y por otro lado, que los archivos no se corrompan. O sea, que cuando yo quiera recuperar la foto, la pueda volver a mirar. Claro. ¿Se entiende? Sí. Son esas las cuestiones que me tienen que proveer. Almacenamiento, confidencialidad y eh, prueba de, de, de que están bien. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la red de esta? Hay proveedores de almacenamiento y esos proveedores de almacenamiento son a la vez validadores. Como eran los mineros que decíamos que eran usuarios especiales que estaban constantemente... Eh, validando la red con procedimientos matemáticos, esto funciona exactamente igual. Eh, hay eh, Los mineros en este caso proveen almacenamiento, o sea, espacio de, para, de disco para guardar información, y proveen la validación de que esos archivos, todas las partecitas de esos archivos, se mantienen bien y no fueron modificadas. Por ese trabajo cobran en la criptomoneda, que se llama FIL, que es la criptomoneda de esta red. Y uno... En, en verdad hoy en día tienen un desarrollo más a nivel empresarial para almacenar paga con esa criptomoneda. Entonces, la misma blockchain, la misma base de datos distribuida tiene el valor, o sea, la moneda, y por otro lado, la información y los archivos. Con esto, ¿qué se logra? Que en vez de la información importante de la sociedad estar centralizada en una o dos empresas, estén en hoy en día en una red criptomoneda que tiene un componente de código abierto, o sea, que todo, que es auditable, que todo el mundo lo puede ver, y está eh, desparramada en 3.600 proveedores de almacenamiento. Uh -huh. Es la misma idea que decíamos con, con Bitcoin. que decíamos cuando estábamos con, con Bitcoin? La idea es que no confiamos más en, en los gobiernos o en los emisores de moneda y confiamos en la tecnología para compartir valor. Claro, en este caso no en este confiamos caso, no, en las corporaciones. Sería. En las <risa> corporaciones claro. eh, que nos prestan este servicio, que son uh -huh. dos o tres en el mundo, y confiamos en una red, de, en la tecnología otra vez, y en la matemática, claro. que son las dos cuestiones que tienen. mira vos, bueno, eh, se va a venir eso, eh, como, como venir, las criptomonedas, o sea, <risa> igual. Claro, se va. son aplicaciones de la blockchain que van... A, van llegando a porque porque la realidad es que solucionan problemas. Uh -huh. Es lo que mientras haya un problema que, que se solucione de una forma eh, superadora, eh, bienvenido. Bien. Bien, Ramiro, eh, excelente bueno. como siempre. Eh, nos encontramos. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Un saludo a todos y todas. Bien, eh, Ramiro Rodríguez, docente de la Universidad Nacional de la Pampa pasaba